Estamos en el magazín de hoy Radio Nacional y también en todas nuestras emisoras que tenemos a lo largo y ancho de España. Ya empiezan a ser numerosas. ¿eh? Nos están escuchando en Cantabria, Costa Blanca, también en Andalucía y en Canarias, por supuesto. Y comenzamos esta tertulia de hoy, la tortulia nacional, hoy muy bien acompañada, tengo en el estudio a mi derecha Carmen Río Lobo, senadora de Castilla-La Mancha, buenos días. Buenos días, es un placer estar nuevamente y además saludar a todos los oyentes de España. Tenemos también a José Miguel Camacho, senador también por Castilla-Portoledo en, en el Senado de España. Muy buenos días. Y... No sé si después se integrará también Carlos Muñoz, nuestro contertulio habitual y eh, amigo de esta casa. Bueno, pues vamos con la tertulia nacional. No podemos evitar, y creo que estarán de acuerdo conmigo, en que hoy hay que hablar de Cataluña si hablamos de España. Porque, bueno, pues eh, nos han echado un nórdago, digamos, y... ¿Conviene aclarar las cosas y cómo está la situación? Bueno, yo creo que no es lo que pensará mi compañero José Miguel Camacho en las tareas parlamentarias, pero yo creo que por primera vez eh, los dos grandes partidos políticos, y parece que el resto de las fuerzas políticas eh, de nuestro país que, son, que no son nacionalistas, estamos eh, todos de acuerdo. Es verdad que con matices en que la unidad de España no es negociable, que la unidad de España que está contemplada como tal en la Constitución tenemos que defenderlas todos de una forma contundente y tenemos también, claro, otra cosa, y es que por mucho que los independentistas, por mucho que Artur Mas, por mucho que determinados grupos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña estén intentando saltarse la ley a la torera, en este momento en nuestro país tenemos los instrumentos jurídicos y legales necesarios como para frenar en seco esa secesión que en este momento quiere impulsar el... Partido de Esquerra Republicana, lo que queda de CIU, que es de Coalición Democrática de Cataluña, pero con el Artur Mas ahí a la cabeza, y luego ese conglomerado de gente de todos los partidos que formaban, que está liderado por la actual presidenta del Parlamento catalán, la señora Caffarel, que desde luego es una auténtica salvajada y una barbaridad. Bueno, ahora sí, saludamos que ha conseguido aparcar. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Estábamos, acabamos de empezar, ¿eh? Estábamos y, con el tema... Mira qué grande el polígono, ¿eh? Para poder <risa> demasiado grande <risa> y demasiado desierto. <risa> Comenzamos, estábamos empezando con el tema de Cataluña, evidentemente. Mm. José Miguel Camacho. Hombre, yo creo que, que la situación es muy complicada y que todo esto es un auténtico despropósito por parte de una serie de gente que comentaba ahora Carmen en su intervención que nos están llevando a, a todos los españoles a una situación muy muy muy muy difícil y muy muy complicada. Y ojalá, y que se lo digo yo, que soy del Partido Socialista, lo que decía ayer el presidente del gobierno, al final tenga razón, y es que esto terminará bien, decía ayer en un mitin en Córdoba, creo que era. La situación es muy, muy complicada, pero sí que es cierto que en España tenemos una serie de mecanismos legales que nos afectan a todos a Españoles, catalanes, catalanes, españoles, gallegos, castellanos, manchegos Y que por lo tanto la ley debe ser exactamente igual para todos uh -huh. En el año 78 aprobamos la constitución española Donde dice muy claramente cuál es el ordenamiento jurídico que tenemos en, en este país Y es lo que, de, lo que debemos de cumplir Que eso no le gusta a determinada gente Bueno, pues que ponga en marcha los mecanismos para cambiar ese ordenamiento jurídico Pero mientras el ordenamiento jurídico sea el que es Sea el que es todos, todos estamos obligados a cumplirlo. Esa es la primera premisa. Luego hay otro otra parte muy importante en todo esto, que es quizás donde discrepamos con el Partido Popular, que es en en que se debería haber abierto no ahora, sino hace ya tiempo, porque quizás ahora um, vayamos un poco tarde en ese sentido. Pues un proceso de, de diálogo y de negociación política que son dos ámbitos totalmente institucional lo que es el cumplimiento de la ley que eso es, debe ser estricto y exactamente igual para todos y todos tenemos la obligación de cumplirlo y otro pues el acuerdo la negociación el diálogo que eso mmm, está roto y yo no voy a echarle la culpa ni a arthur mar ni a mariano rajoy lo que sí que es cierto es que es la realidad de lo que de la situación en la que estamos en estos momentos Ojalá no fuera no llegáramos tarde a eso y pudiéramos llegar a un acuerdo, pero evidentemente los acuerdos siempre tienen que ser con la premisa de que las soluciones que se busquen sean exactamente iguales para todos. Yo soy castellano manchego y por lo tanto quiero que las condiciones sean las mismas en cuanto a la forma de vivir, en la forma de poder desarrollarse de mi comunidad autónoma que la de Cataluña, exactamente igual. Uh -huh. Otra cuestión distinta es, bueno, pues algunas cuestiones que plantean desde Cataluña Que todo nace del famoso pacto fiscal que pedían Que era lo que pedían era algo similar a lo que ocurre con el País Vasco con Navarra Pero que eso también condiciona lo que decía de esa situación de igualdad del resto de las comunidades Claro, pero mira, si recuerdas no José Miguel, el presidente del gobierno recibió a Artur Mas y le dijo hay una línea roja que no podemos pasar es decir nosotros podemos hablar de todo lo que afecta a Cataluña pero desde luego el tema de la independencia de Cataluña es innegociable ¿Por bueno, qué? Por porque porque porque el referéndum que ellos planteaban es, es ilegal, un referendo, es ilegal. fue ilegal, el Tribunal Constitucional lo anuló y en este momento están procesados dos consejeras y el mismo por este tema que probablemente termine inhabilitados Bien, políticamente. In pero, imputados, no Bueno, imputados, imputados, imputados en procesamiento prácticamente. Bueno, pero hay una cosa que está clara y es que, es decir, yo creo que hay una línea roja que no se puede pasar. Y yo tengo la sensación, yo creo que todos los españoles tenemos la sensación de que los catalanes en este tema son insaciables. Es que, oye, el nivel de auto... Perdona, perdona un momentito, Carmen. Mm, también cuando hagamos este tipo de declaraciones no generalicemos, no son los catalanes. Los catalanes ha, ha, habido claro. un eh, ha habido unas elecciones hace muy poco y más del 50, un 53 y pico por ciento han dicho que no. Sí. Yo cuando no. me refiero a, a los a catalanes estoy hablando ya, de los independentistas pero, pero, de los que eso, considero pero, quiero decir pero que, el que también, en este porque momento porque Artur no, Mar no, no, no representa ni siquiera el 50% no de no, los no. ciudadanos eh, legítimamente desde el punto de vista legal y desde el punto uh -huh. de vista de elecciones democráticas como las últimas que ha habido donde ellos no han sacado el 50% uh -huh. si hubieran sacado el 50% o más uno pues probablemente podrían tener estar más o menos legitimados puesto que ellos esas elecciones decían que eran plebiscitaria pero es que se han llevado un varaparo en las elecciones es decir los que no son nacionalistas somos más en Cataluña que los que son nacionalistas por lo tanto está claro, pero en cualquier caso yo tengo la sensación de que estos independentistas son insaciables y que desde luego lo que no podemos es ceder la decisión sobre la unidad de España afecta a todos los españoles. Entonces lo que no puede ser es que un unilateralmente diga yo ahora me hago la República Independiente de Talavera de la Reina. Oiga, pues no. mira usted, Talavera de la Reina forma parte de la provincia de Toledo formamos parte de Castilla-La Mancha y a su vez de España. Y no podemos decir cuatro o cinco o seis o aunque fuéramos más que podemos hacer eso. Eso es una auténtica barbaridad. Y yo creo que eso es innegociable. Entonces es verdad bueno. que en la forma de enfrentar este tema cada partido político aunque todos tenemos yo creo que por lo menos los que no somos nacionalistas tenemos el mismo objetivo es de decir que españa es indivisible y españa no se puede romper y mucho menos de forma unilateral por unos cuantos que parece que lo que hay detrás de todo esto habrá algunos que realmente quieran ser republicanos quieran eh, generarla eh, son muy muy muy poco gubernamentales etcétera pero más lo que está haciendo es intentar cubrir con el manto del independentismo la cloaca la cloaca que hay en Cataluña de corrupción que ha llevado a CIU a una situación increíble. Lo nunca ha visto. Es decir, lo que se publica hoy sobre... Los trapicheos, las el 3%, el 5% o el 10% de CIU y de Coalición Democrática de Cataluña es una vergüenza. Los 800 millones de euros que parece que tiene que embelizar, millones de euros, que si es un dineral, es de un saqueo a Cataluña monumental. ¿Y qué están haciendo? Pues intentar tapar toda esa mierda con el tema de la independencia de una forma absolutamente irresponsable. Un saqueo a Cataluña, ¿no? Un saqueo a España. Bien, bueno, eh, eh, porque realmente eh, es dinero que ha salido de de, de de España, acepto, eh, de todos acepto, los españoles. Acepto, acepto. Y, <ríe> y comentabais antes del diálogo, del diálogo entre Artur Mas, eh, el presidente del gobierno, es que Artur Mas yo creo que no dialoga. Dice, esto es lo que hay y esto es lo que quiero yo. Y encima, como se ve alentado y apoyado, por la CUP, por bueno por todas estas eh, asociaciones, podríamos decir, que no las puedo llamar de otra manera. Que bueno, están... son partidos políticos. Ah, bueno, partidos políticos, vale. No, no, no, no, no. La, bueno, la, eh, la, la, el, el, la asociación que... Remidea... Se ha, si se han presentado en las elecciones, tienen que no, tenerse no, partido. No, no, no, pero Caffarel, ha sido una coalición, pero Caffarel lo que representa es... La, asociac la asociación, sí, la asociación sí, está por el independiente es sí. una asociación civil que está formada por, ahí por un mar de más. Pero bueno, personas, llamémoslo X, y como se ve alentado, alentado por ellos, eh, se ve tan fuerte y tan fortalecido, que claro, ¿qué es lo que pasa? No ha ganado las elecciones, no, no a, a, se ha llevado el varapalgo del siglo, y lo que quiere es eh, decir, necesito vuestro apoyo, y ellos dicen, sí, pide la independencia. Así de claro. Pero yo creo que esto eh, ha llegado a unos extremos que no se deberían haber llegado, no, no, porque es que yo creo la que... independencia de una comunidad autónoma está... ...prohibida, y legitimizada y todo en la Carta Magna. Pero es que he la culpa tanto, a la justicia, que es demasiado lenta. Trámite. Demasiado lenta la justicia. Estos señores, en el momento que dan el golpe de Estado el otro día... ...porque eso es un golpe de Estado... ...debería haber llegado la Guardia Civil allí, esposados... A eso me refiero. ...y al calabozo. No, ¿A, a eso me refiero. Se pues. no, no se sabe. puede, claro, porque pues, no es no, no, no, va yo bien. creo que la justicia va muy bien. Yo creo que precisamente no, no, no, en este proceso... ...lo importante yo creo que es hacer las cosas... Menos, no, no, no, no, no, no, no, no no no desde el punto de vista no, claro. legal que sean irrefutables. Es decir, pero dentro no podemos... de la legalidad. Claro, sí, sí, pero vamos sí, a ver, claro. es, es decir, si tú haces una proclama y dices viva la república, eso es... Pero no en el parlamento vale, catalán. No, metí, sí, pero lo que quiero decir es que has dicho viva la república en un discurso, Pero no te pueden detener y llevarte a la cárcel no. por haber dicho viva la República en un discurso, aunque sea la presidenta del Parlamento. Quiero deciros que yo creo que lo que hay que hacer es legitimarse y todos y cada uno de los procesos que se hagan, que sean recurribles ante el Constitucional, llevarlos. Y de hecho yo creo que el Gobierno ha hecho muy bien como modificar la ley del Tribunal Constitucional para que los dictámenes y las eh, resoluciones del Tribunal Constitucional se puedan cumplir y obligue a cumplirlas el propio Tribunal Constitucional, cosa que antes el señor Mas se ha saltado todo no, lo que le ha dado la gana a la torera y no, no lo ha hecho. Pero es que pero, siguen así. Es si eso, Carmen, sido, eso, Carmen, sé, sé que no ¿sabes? lo compartimos, pero ya yo ya creo que, que no, ahora mismo que no va a ser el mejor instrumento para parar esto. ¿eh? Ya, pero no, pero, pero no, no era necesaria esa modificación. De, sí. No, vamos a ver. Artur Mas está imputado por el referéndum que organizó el 9 de noviembre del año pasado. Y está imputado, y está imputado con la norma anterior, porque hubo una resolución del Tribunal Constitucional donde se mmm, denegaba esa posibilidad sí, de llevar adelante y ese Y referendum. todos sabemos que Artur Mas, y está imputado por esa resolución mismo. del Tribunal Constitucional Camacho, se saltó la torera del asunto, sí. no dando órdenes, obligó verbalmente a los directores de los colegios a que ofrecieran Las, a que abrieran los colegios los de la asociación esta, se llama la Sociedad Civil Catalana de uh -huh. la Cafarel eh, eh, organizó un referéndum, en fin a la boliviana un, unas hechas por los presos de la... eh, eh, sí, bueno todo un despropósito, pero ese despropósito y ese incumplimiento de lo que dijo el Tribunal Constitucional les ha llevado a que ahora tengan una imputación por prevaricación, uh -huh. malversación de fondos, desobediencia a la autoridad etcétera, etcétera, pero, pero es que yo creo que el, el, el reforzamiento que se hace ahora Con la, con, fíjate tú, José Miguel Imaginemos, y ojalá no tengamos que llegar a esa situación Que tuviéramos que aplicar el artículo 155 De la Constitución, que es una competencia estricta Del Senado, para quitar las competencias Es decir, que el gobierno llega a una situación Que le diga, oiga, por favor, como este incumple Se salta la Constitución, se salta la Ley de la Torre, Se salta la resolución del Tribunal Constitucional Ahora eh, le pido al Senado Que me autorice a mí como gobierno A quitarle las competencias a más Y a gobernar desde Madrid A, a Cataluña Si eso va reforzado con unas decisiones previas del Tribunal Constitucional que han sido aprobadas por el Tribunal Constitucional, eso nos refuerza a los que defendemos el Estado de Derecho y la Unidad sí, de España. Eso no, lo, eso no lo pone en duda nadie. Si esa normativa está ahí, esa posibilidad de la aplicación del 155 está. Ojalá no tengamos que llegar a eso, que esta gente recapacite un poco. Pero aquí hay dos componentes y no nos los tenemos que olvidar. Uno, el componente jurídico, que yo creo que en el que estamos de acuerdo todos, y además el que hay que aplicar, porque son las normas que nos hemos dado. Pero lento, muy lento. Bueno, no, es que la ley no, es muy lenta. Carlos, no, no, no ya, es que sea lento. Es que ahora mismo, nos... en estos momentos, lo que ha hecho el Parlamento de Cataluña es anunciar la mm, presentación de una iniciativa, como las que vemos todos mm, sí. todos los plenos en el Senado, que parada, son mociones, que de es una declaración de la que no se ha pronunciado todavía el Parlamento de Cataluña. Yo estoy convencido que, que el trámite que va a llevar todo esto es, primero cuando se debata esa moción en el Parlamento de Cataluña y salga adelante con los votos de los independentistas, tanto de Convergència, o sea, del Junts per bueno, bueno, de con, con la CUP, se ah, está saltando un trámite que es hay una hay un recurso de reposición, me parece que se llama algo así o de reconsideración, del acuerdo de la mesa, Partido Socialista de sí. y del PP sobre y del acuerdo, de acuerdo de la mesa. Entonces sí. ese, no bueno, eso tiene que resolverse después. No tiene que ver la Junta de Portavoces, como el Partido Popular no ha for, no ha nombrado todavía su grupo parlamentario ni ha nombrado el portavoz hasta uh -huh. que no sea, que se me parece que es el 6 de noviembre. El plazo sí, limite, se va a retrasar una semana más. Una ver, semana más, no se puede decir que todo lo que sea pero, ponerle chinitas que, en el que, camino que a más para no facilitarse... Claro. No nos viene bien. en pero cualquier, a, a en ver, cualquier caso, una vez que se produzca para que los oyentes eh, se enteren, sepan más o menos sí, cómo, sí, cómo sí. es el trámite cuando se produzca ese acuerdo del pleno de la comunidad autónoma, el gobierno, el gobierno de España presentará un recurso en el Tribunal Constitucional en contra de ese acuerdo. Perdón, el acuerdo. Tribunal Constitucional, estoy convencido que en un plazo de un par de días como máximo Perdón. elevará la resolución correspondiente y a partir de ahí, a partir de ahí es donde yo creo que van a venir realmente los problemas gordos. Si se respeta, si no bueno, se respeta, pero ahí, si se Bueno, bueno, ahí hay hay pasado, si no te has pasado algo importante y es que vamos a ver para que salga por mayoría ese tema uh -huh. necesitamos, es decir, el el, la, las, las, el Parlamento catalán se ha constituido uh -huh. porque cinco uh -huh. votos de pode, los podemitas de Cataluña que supuestamente no son nacionalistas y no quieren la independencia, están han apoyado. Les han apoyado. No, les han, les, han les han votado. Les han votado. Porque ellos no tienen mayoría absoluta. Es decir, entonces, para que salga el sí, Podemos uh -huh. tiene que votar a favor. Se tiene que retratar. Porque uh -huh. si no, si no se supone que si todos los demás grupos votan en contra, esa resolución no saldría en el Parlamento. Quiero decir que ellos no tienen mayoría absoluta para sacar eso en este momento. ¿eh? Bueno, Necesitan vamos, el apoyo a, bueno. de la CUP y necesitarían los cinco votos que han necesitado ahora para poder nombrar a la presidenta del Parlamento. ¿eh? De Podemos, luego Iglesias, que se va a reunir esta tarde con el con el presidente del gobierno, tendrá que dejar muy claro ante todos los españoles cuál es la posición de Podemos al respecto. Porque ayer el acuerdo que yo creo que fue histórico, ayer, no antes de ayer, el acuerdo histórico, o por lo menos la, la imagen histórica de unidad, de Sánchez con Rajoy y de Rajoy con Sánchez, eso yo creo que tranquilizó mucho a la población española porque, oye, necesitamos que en este sentido todos tengamos el mismo objetivo, aunque tengamos matices a la hora de enfocar los temas, que yo creo que es lo uh -huh. importante. Yo espero que Ciudadanos estén en una posición que creo que, que, que va a estar en la misma línea, en la misma onda y que Podemos, que tiene una llave muy importante en Cataluña, el señor Iglesias se retrate. Y no permita uh... las declaraciones que han hecho hasta ahora no tengo por qué pensar que van a cambiar de, de idea independientemente del apoyo de la mitad del grupo de la mitad del grupo para la elección de la presidenta, pero las declaraciones públicas que han hecho es que están en contra de la declaración de independencia por parte de Cataluña, que lo que están a favor es de la posibilidad de que se haga un referéndum para consultar a todos los catalanes, cosa que el resto de los partidos, en este caso Partido Popular Partido Socialista y bueno, los que no son independentistas en este caso o nacionalistas, eh, nos negamos a esa posibilidad porque no está contemplado dentro, volvemos al inicio, dentro de nuestro ordenamiento claro, jurídico, si ese me, tipo de referéndum sobre España, es sobre la situación más. de España tendremos que decidir todos los españoles, no solamente claro, efectivamente, es lo que yo claro. quiero saber, claro. si yo quiero decidir también si eh, quiero que Cataluña esté dentro de España o no, yo como Talaverano o sea, esa opción se me debe de dar a mí sí, también sí. Aparte de que el referéndum, lógicamente, legalmente no está contemplado. No está contemplado. Eh, eso es una milonga que se han inventado ellos y que quieren llevarla a cabo de cualquier manera. Y lo único que están haciendo es dar a entender que la sociedad catalana está a favor del referéndum y está a favor de la independencia. Claro. Pero fíjate, sobre lo que tú planteabas antes, eh, es muy importante, Carlos, una cosa, y es que y yo creo que eh, José Miguel está en esa línea también. Nosotros, como, um, como, como Estado... El gobierno y las fuerzas políticas no nacionalistas tenemos que hacerlo todo perfecto. Para decir esto, me refiero, desde el punto de vista legal, todos los pasos tienen que ser legales y bueno, refutables. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da más credibilidad de cara a al resto de países de la Unión Europea y al mundo. Si en este momento, todos los líderes mundiales que se han pronunciado al respecto están en contra de la división de Cataluña. Ayer Ban Ki-moon, que estuvo en España, dijo lo mismo. Es una barbaridad que en un mundo global haya unos cuantos que se quieran separar de un país que es el más antiguo de Europa, como es España. No tiene el más mínimo sentido y, además, no tienen ninguna razón es decir, yo puedo entender que gente que está en fin que está pirada desde el punto de vista político como es la CUP puedan querer que la independencia sea mañana mismo y si es posible a las bravas sin tener hecho nada. Pero yo creo que el resto de, de partidos políticos, me refiero a Esquerra Republicana, no está en salvaje su ideología ni tampoco lo es Convergencia y Unión o, de, o Coalición Democrática de Cataluña porque Unión ya está fuera, ya se ha salido sí. ese círculo vicioso. Entonces, claro, es todo un despropósito que solo puede ser fruto de la corrupción que quiere tapar coalición democrática Ortina de Caruña, de izquierda republicana y la CUP hacen la vista gorda porque ellos tienen otros intereses diferentes que es la República eh, catalana y, y yo creo que ahí a ese río revuelto nosotros tenemos que poner hacerlo todo perfecto, ¿para qué? Para que sí. nadie pueda ir a la Unión Europea o a lo uno o a no sé cuánto y decir o al tribunal de tal y decir es que esto se han saltado la ley y nos han avasallado. No, y es más, yo creo que el gobierno ha estado siendo siendo y todos los españoles, tremendamente generosos con Cataluña, hemos estado mm. pagando... Eh, todos los servicios sociales, las pensiones que son deficitarias en función de sus ingresos. Hemos estado pagando toda la deuda y las facturas de las farmacias, de los medicamentos, de los hospitales y hemos estado a través del fondo de liquidez inyectando dinero todos estos cuatro años a Cataluña que está económicamente en una situación de las más dramáticas, endeudadas y de las con más déficit de toda España. De todas formas, desde, no creen ustedes que desde el punto de vista de los ciudadanos, esto, eh, tanto el gobierno como la justicia va como por detrás de los pasos que dan los independentistas o sea, esperamos a que un en los independentistas den un paso para nosotros reaccionar, poner eh, todas las trabas que podamos tribunal constitucional, lo que sea en vale. vez de ir por delante vamos a ver si en España hay una serie de normas hay una serie de leyes, pero y, las leyes la, la, aplica la aplicación de las leyes no se puede hacer sobre determinadas sospechas, sino sobre hechos probados que Bueno, se, pero que si se, hay una prohibición Pero una prohibición de que, mm, o sea, si no hay una resolución del Parlamento de Cataluña, no es posible hacer un recurso contra una resolución que no ha existido. entonces Habrá que esperar a que se produzca la resolución para poder eh, actuar el Tribunal Constitucional, que es el competente en este caso, mediante una petición del Gobierno, que es el que tiene la capacidad para, para hacerlo. Por lo tanto, en ese sentido... Claro, yo voy a poner un ejemplo. Si yo salgo mañana digo, voy a robar, a mí la Guardia Civil no me puede detener porque yo diría que voy a robar. Mientras no me pille infraganti robando o a, después de haber robado, no me puede detener. Quiero decir que es que legalmente eh, José Miguel en ese sentido está totalmente acertado. Es decir, el gobierno y las instituciones, la fiscalía, los jueces y demás, no pueden actuar de forma previa a que se cumpla el delito. Primero tiene que hacerse el delito. Y a, eso sí, ¿qué es lo que los ciudadanos tienen que tener claro? Es que yo creo que en este momento el gobierno... Eh, las fuerzas políticas y el Estado tiene todos los instrumentos legales y políticos para ir cerrando y cortando el paso a cada una de las barbaridades que puedan ir haciendo. Y eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Usted pone unas urnas en la calle, le denuncio. Y ahora usted, mmm, vamos, a Artur Mas, va a terminar igual que cuando el plan Ibarreche. Sí que forzaron la maquinaria hasta el final y, animal, Ibarreche está fuera los vascos... Es están que Artur Mas en... debe de acabar en la cárcel. Problema, es que debe de acabar en la cárcel por malversación. Carlos, Carlos, eso es. lo decidirán los jueces, no nosotros. No, mm, nosotros no, no es una eso es de... lo que está pidiendo la ciudadanía. Sí. No, no, la obligación no, en <ríe> este <risa> caso es dar nuestra opinión sobre los temas. Y a mí hay una cosa que me preocupa Bueno, la opinión de Carlos es que... No, mi opinión es que vaya a la cárcel. Y el plan Puyol. El tema está, lo que me parece también muy grave con respecto a todo esto. Y yo soy de los que, en este caso coincido. Y perdóname que arme con, con, con Rajoy esto terminará bien, pero por una razón muy sencilla es que para que cataluña sea un estado no vale con que lo diga cataluña lo tienen que aceptar el resto de países y y todos los que he oído hablar públicamente han dicho que no sí sí exacto. por lo tanto claro. cataluña no será un estado mmm, Nunca. mucho tendría que enambiar las cosas para que para que pudiera serlo. pero hay una parte que me preocupa más todavía que todo esto y es que llevamos cuatro años, si no me equivoco, mmm, o cerca de los cuatro años, hablando de esto, de la independencia de Cataluña, en lugar de hablar de los problemas reales que tiene Cataluña, que son muchos, ah, que sí, son muchos. Sí. Y esto me parece que, aparte de que pueda ser, como decía Carmen, también el, pues, la situación de Convergencia Democrática de Cataluña, el 3% y todas estas historias, me parece que también es una cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas que tiene Cataluña, que es todo lo que ha estado haciendo en la última etapa, Convergencia y unió algo frente del Gobierno de Cataluña. Si has visto en, la, en la, el, las últimas elecciones el autonómicas... lo están sufriendo los ciudadanos, y probablemente que los ciudadanos son muy listos, cada vez hay menos... Que, Están comprando esa, ese discurso. El discurso político de las últimas elecciones autonómicas de Cataluña fue sola y exclusivamente independencia. Sí, sí, claro. Ni se habló cómo solucionar el paro, ni se habló nada, nada. cómo solucionar la deuda, ni se habló nada, de nada, de nada. Y yo recuerdo, Eso es lamentable. Yo recuerdo, y Carmen también lo recordará, porque en aquella época estaba, yo creo que ya estaba en la vida municipal, cuando vino una vez el ministro de Sanidad a Talavera, a eh, Román Becaría, creo recordar que era, Mm. al tema del hospital cuando estábamos ah, sí, sí, es sí, y sí, sí, sí. hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención y dijo pues, en serio, esto no puede ser así y dijo públicamente, y era verdad en aquel momento, era verdad lo que que un infarto se curaba mejor en Cataluña que en, que en Talavera, o que en Castilla-La Mancha dijo eso no es de recibo no es de recibo, bueno pues esa situación mmm, yo creo que hoy por hoy un infarto se cura mejor en Castilla-La Mancha que en, que en, que en Cataluña Porque la situación se ha revertido de tal manera, de tal manera, y ha habido un deterioro en los servicios públicos en Cataluña tan brutal que los ciudadanos están ya Bueno, mira, y yo hartos. me encontraba y el el el no domingo habla. estuve, de eso no se el habla. Tengo de las elecciones estuve en Barcelona y me encontré con una farmacéutica en el colegio electoral y tal y me dijo, "Nosotros llevamos prácticamente un año con unas dificultades enormes para cobrar los, para poder cobrar para que nos paguen los medicamentos que prescribimos y quedamos a los pacientes en nuestras farmacias. Dice, nunca sabemos quién nos va a pagar, porque se está haciendo todo con el fondo de liquidez e autonómica es el gobierno de España el que está pasando el dinero y algunas veces lo pagan un banco, se se adelanta, otras veces otra. Es que es una situación dramática la que está viviendo Cataluña. Y yo lo que no puedo entender es cómo los ciudadanos de a pie se están dejando de engañar por estos iluminados que los están arrastrando a una situación dramática. Fijaos, es que son cosas tremendas. Se me acerca un señor y me dice... Pues vengo de votar y tal. Este señor, lógicamente, se me acercaba porque había votado al Partido Popular. Dice, vengo a votar al Partido Popular, pero estoy un poco disgustado porque había quedado con un amigo a venir a votar juntos. Dice, y este amigo mío es un empresario que mueve unos mil millones de pesetas al año. Dice, y el viernes se fue a Zaragoza y cambió la sede social de su empresa a Zaragoza y cambió todas las cuentas corrientes a, a los bancos y a las cajas de ahorros en Zaragoza. Dice, y hoy me dice que va a votar a Juntos por el sí en lugar del Partido Popular, porque así tienen más votos para poder negociar mejor con claro, el gobierno de Madrid. Es, es, la madre, ¿Es brutal. Es, eso ha hecho Grifols y es la, ha hecho Gallina blanca. Esa es la madre del cordero. Pero espérate cordero. que es que al día siguiente me claro. encuentro con un compañero de, claro. de José Miguel Camacho y mío en el Senado, uno de Esquerra Republicana, en la Comisión de Control de la Televisión Española. Y le digo, oye, ¿me pasó esto ayer? digo, ¿y esto es insólito? Es insólito, ¿no? ¿El empresariado catalán es así? Es que es muy listo, claro, es que muy listo. pero ¿sabes por qué ocurre eso, Carmen? Porque estas elecciones que han vendido, la han puesto a la oreola de plebiscitarias, la realidad es que lo que se hacía era elegir el Parlamento, punto. La realidad era elegir sí, el claro, Parlamento, claro, claro, aunque claro, se haya sí. puesto sí. el apellido de plebiscitarias. ¿Qué ocurre? Yo estoy convencido de que si realmente esas elecciones hubiesen sido un referéndum sí o no, a la independencia. El resultado ha sido, sido peor mucho, peor, sí. Sí. mucho peor, mucho sí. peor para los independentistas. Sí. Sí. Sí. Lo que pasa es que es, es gratis, esa votación de pasada era gratis, porque la gente realmente lo que votaba era el parlamento. Y lo que te decía este hombre, bueno, es que yo le doy el voto a esto porque así a la hora de negociar tenemos más fuerza. Sí, pero más pero, pero me llevo mi sede social a Zaragoza. Sí, sí, sí, sí, Por si sí, acaso, sí, sí, los sí. empresarios no, fijaros, catalanes están muy preocupados. Claro, fijaros, razón, los de Grifols, que es una de las uh, empresas más importantes de medicamentos eh, en nuestro país, para sacar la sede a Dublín... Y encima eh, que están promulgando no, la, la independencia. La independencia eh, sí, sí, claro. Eh, claro pero bueno, claro, bueno eh, no, porque Puyol ha sido el presidente, el muy honorable Puyol, y dicen que tiene 800 ya, millones de euros... No, bueno. no, no, es un sinvergüenza, perdón. Que dice que tiene 800 900 millones, que sale hoy en La Razón, en Belice... En, en fondo bueno, una ah, vergüenza la es, es una indignidad bueno, no, familia eh, lo que está claro es que están recibiendo invitaciones hasta del primer ministro francés ¿no? Manuel Vals para incluso jugar en la liga catalana. Sí, cierto. O sea, en la liga el, francesa, el francesa la liga francesa, sí, sí. Que si eh, hay independencia Manuel... que el, el, el Barça jugará en la liga francesa. No lo he visto, pero sí, no, no. extraña mucho. Cierto, es cierto, extraña yo extraña lo he oído, eh. lo he oído también Sí, sí, sí, no, está, está <coughs> podemos tirar de hemeroteca, salió sí, sí. ayer no, en la no, prensa no, deportiva no, no lo pongo en duda, pero vamos En la prensa deportiva, ayer Manuel Valls hizo declaraciones Vamos a, a ver, el Barça, el, Barça, el Barça sin el Madrid no es nadie <risa> <risa> Sin el Madrid no es nadie <risa> No, y aparte, aparte que es que vamos a ver, que, cómo pueden invitar a, a ¿Qué estás diciendo? ¿Que si te independizas no pasa nada? No sé, pero si el 50%, de, el 50 de los aficionados 50, del Barça son españoles, españoles de pura cera No, español, de... no españoles son todos, claro, ah, españoles son todos no dejan, no dejan de hacer declaraciones eh, que, bueno, pues a quien las oiga le puede levantar Rayar. ánimos ayer Tanto de, a favor ayer, como a en a contra, me, ¿no? Ayer me decía un amigo mío que es muy del Barça, me voy a tener que borrar Me voy a tener que borrar como sigan las cosas así Pero vamos, estas declaración yo no las he visto y por eso claro, sí, no puedo sí, pensar, sí, sí, pero mm, me eh, eh, eh, llama mucho la atención, evidentemente, y habría que ver en qué, ¿En qué contexto, contesto, porque, si voy a ver porque realmente me extraña que Francia, Francia, no ya Manuel Valls, que es de origen catalán, por cierto, sí, sí, sí. Eh, Francia se meta en ese charco, me extraña mucho. ¿Estamos preparados en España para dentro de 20 años tener un mm, presidente del gobierno con apellido rumano? Bueno, pues sí, podría, ¿por qué no? Podría ser, porque no? Bueno, eh, París tiene una alcaldesa española. Claro, por eso, por eso, por París alcaldesa española, eh, eh, ministro. No Lo sé. que sí está claro es que eh, este movimiento independentista de Cataluña y esto podría, ha, ha levantado también el opiniones a favor y en contra del federalismo en España. ¿Podría traer la consecuencia de reformar, efectivamente, esa Constitución y... Vamos a ver, España... Un, España ¿Creéis que aclarar La, buscando, la estoy buscando. Libertad Digital. Dice, el Barça solicitaría jugar en la Liga Francesa si Cataluña logra la independencia. O sea, que no es una, es una, una declaración de pues, Barça. Yo he oído... He oído... Sí. Eso es lo que sí, viene... Sí, sí. He oído que... Vamos, lo...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 ...quiere separarse de la mesa para comer aparte es porque quiere comer más. No, y no, y no, tenemos no, la no, prueba, no, tenemos no, la eso, prueba muchas eso. veces de, de las... Yo creo que ciudades, acercar acercar la administración a los ciudadanos es fundamental. Y uno de los logros que hemos conseguido durante estos años, todos, todos, bueno, no me refiero a los partidos políticos, me refiero a los españoles, es precisamente ese...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 los los responsables públicos la tenían al lado y se habían solucionado. No, el... ¿Y qué duplicidades de, de, de gastos, de de gastos hay con las con las igual. provincias limítrofes que tienen que enviar eh, sus médicos a hacerse plogas a la capital no, no, de la no, provincia no, pero eso, pero eso, cuando eso, tienen ese, cerca un hospital? Pero claro, pero ese, es de otra provincia. Ese, ese, ese es otro, eso es un grave ese, problema. No, no, no, ese es un problema no, mira, hay Carlos, mecanismos Carlos, hay mecanismos Carlos, para, para solucionar. No ese, se soluciona, pero sí que es cierto. Eso lamentablemente, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento la comunidad autónoma cuando gobernaba Cospedal, tenía como ...convenios de colaboración y se firmaron... ...en materia sanitaria, por ejemplo, con Ávila para qué? Para Coca Castilla y León, perdón, para que el sur de Ávila de Arenas de San Pedro para abajo pueda bajar a recibir asistencia es que no en el hospital de Talavera de la Reina. Es que no se pagaba. No, no, bueno, no, no, pero bueno, no, perdona. Y es que no sí, se pagaba sí. y que cuando llegaban aquí los ciudadanos No, no pues si sí se han hecho, o sea, es muy reciente, es acción de la legislatura pasada. Sí, sí, en el pasado y no eh, se pagaba escucha, y no que sí se, que pagaba, se pagaba carne. Que, sí que, que no carne, no, Y Carmen, ahora no. eh, teníamos hecho un convenio con Aragón para las zonas limítrofes de Cuenca y demás, tenemos un convenio con Madrid para el corredor de Lenares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 la zona de la Sagra, exclusivamente. No, no, y la zona o, del Código no, de Renales no, también. Que no, Carmen. Que sí, que sí, no, que sí. No, no, no, no, no, no. Bueno, que no, hay una plataforma de matemática que se haga. A la zona de la Sagra, exclusivamente, porque es leonino ese convenio. Es leonino. Yo en Instituto de las yo sí he tenido la oportunidad de leérmelo. Y lo que hace es darle dinero a la Comunidad de Madrid para para que gestione sus hospitales cuando tenemos esos mismos me mismo mecanismos en Castilla-La Mancha. Es que ese convenio vamos es leonino. Dios pero bueno, Dios no vamos a entrar. No no no Estábamos hablando de la Constitución. Yo te digo una cosa,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 Cualquier ciudadano en este país puede hacer eso sí, o sea, una, una, una, urgencia, grave, una urgencia Si sí, sí te estoy bueno. por no, Madrid no, Voy al hospital de Madrid Pero lo que no, yo no, quiero Es una que, consulta que En Talavera por ejemplo siempre hemos intentado eh, y, y los de Napa Moral lo mismo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 y desde Madrid, desde la Inspección T Médica de Madrid, se lo tenían que aceptar es el mismo mecanismo que ahora, o sea, no nos inventemos cosas que no son ciertas el mismo mecanismo, exactamente igual No, Cuando pero José Miguel hemos ha, Pero, no, así, pero José Ahora, Miguel, sí, no, pero pero ahora ver, dentro, pero claro que se ha avanzado muchísimo Mucho, en la tarjeta, mucho o sea, no claro, bueno, eso porque No, casi, porque, porque, porque, porque precisamente allá, ese bueno, especialista bueno, le tienen Salamanca Perdónenme, yo creo que el tema de sanidad da para una claro. tertulia completa Así que si les parece No, pero para lo que vuelvo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 no valen para nada. Yo hombre, yo me imagino que Rajoy le explicará porque también el señor Iglesias es muy nuevo. Se el señor que Iglesias contaba unas cosas en las televisiones en plan predicador y ahora a mí me decía, yo otro ya coincidí en una tertulia con Beatriz Talegón, eh la excompañera vuestra de que tú la conoces más porque ha sido compañera tuya del partido en de tal.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 Hay más los días volando. Este es el podemos decir que este es el, nuestro el primer debate político. Bueno, <ríe> precampaña. No, no, digas de candidatos porque aquí el único no, candidato no que sabe que se va a presentar las elecciones es, es José Miguel Camacho, bueno, Entonces, sí, político de partido, sí, sí Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso ha sido un honor eh, eh tenerles Encantados. aquí y no sé si quieren eh, decir en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 Claro, pero si gana el... las elecciones Mariano Rajoy, eh, seguramente que va a necesitar el apoyo de, de otro partido. Llámese Ciudadanos, llámese PSOE, pero llámese no Podemos, llámese... No nos tener el apoyo de Ciudadanos. Eso lo, hablan, apoyo eso de, de, lo hablamos de, dentro de 51 días. Es sí, no. <risa> no, no, pero yo creo... Yo, que quede grabado eh, esto no, que no, dicho. No, no, Miguel, yo creo que es, que es mucho más legítimo desde el punto de vista democrático decirle a tus electores qué vas a hacer con su voto. Cosa que el Partido Popular ya se lo ha dicho claro Nosotros intentaremos gobernar si sacamos Mayoría, si somos el partido pues, pues, pues, mayoritario pues, pues, pues igual que el PSOE, igual que Ciudadanos igual Y en que el podemos. caso de que y no lo seamos No, ahora no ha así, no, en no, estas no, últimas no, elecciones no ha así No gobierna el partido más votado En Castilla-La Mancha Ha ganado María Dolores de Cospedal Era un minuto Y no es democrático, no es legítimo Sí, sí, totalmente Era un minuto para cada uno Se ha pasado el minuto Muchísimas gracias, tenemos que dejarlo aquí porque llega el informativo muchas gracias gracias gracias. A